De pie y es que va a llevar la palabra aún más. El hermano Abraham b e l Salik es un miembro acá. También, pues hoy tenemos el honor ¿no? de pues, que ha de llevar la palabra. Así que, bienvenido a los jamás. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Ah, gran privilegio y gran gozo siente en mi corazón de estar aquí nuevamente con ustedes en este hermoso día de Shabbat. Como dije hace rato, Estoy convencido plenamente de que la c h i c i n a d del Eterno, su nube, su presencia divina, está aquí con nosotros y estará en los corazones de cada uno de los que están aquí presentes. Amén. Estoy muy contento por muchas razones y privilegiado yo porque en este día de Parashah que el rabino me dio ese. Este enorme privilegio. Ya tenemos catorce varones hoy. Contadle. Catorce Y vienen más por allí. Amén. Pero ese amén fue un poco así, suavecito. Y vienen más por allí.、Amén. Tenemos catorce Si los contaron, catorce hoy. Gloria al Eterno. Por eso, por esa bendición. Amén. Y me siento privilegiado porque hoy estoy yo dentro de esos catorce hermanos rodeados. Ellos me rodean, Óyase bien. Ellos me rodean, primeramente al rabino, y me rodean a mí, me cubren con la cobertura espiritual del Eterno para llevarles a ustedes este día, esta hermosa paracha. e Esta p a r a c h a d tiene hondo significado para, para mi vida y para la vida de muchos de ustedes que están aquí presentes. Se llama Terumá, la cual se encuentra en el libro de Shemot, Éxodo 25 al 27, 9. Se llama Terumá. La j a c t a r a a está ubicada en Primera de Reyes, capítulo 5, versículo 12, para los que toman nota. Y el Bijar Sah, como lo acabamos de leer, está en el, capítulo, en el libro de Lucas, capítulo、eh, 15, versículo 1. Esta paracha la vamos a dividir en tres partes. La primera parte es la principal: Hashem, el Eterno, quiere morar en nuestros corazones. O es sea, la primera parte. h a c h e m quiere morar en nuestros corazones. La segunda parte, no menos importante, sino muy significativa: el sacrificio de Machía, la ofrenda de Machía en nuestras vidas. Amén. Y la tercera son las conclusiones y las reflexiones. Presten mucha atención en esta para allá de hoy. Porque para mí, para mí, a b r a h a m Ben Sadi, me llenó de mucha sorpresa en primer lugar, cuando el rabino me dice, l l é v a la paracha, porque esta paracha para mí、eh, tiene muchas emociones, tiene mucha pasión para mi vida. Y yo sé que para ustedes también va a tener esa misma, ese mismo significado. Yo estoy convencido de esto, mis hermanos. Entonces, tres partes. Así en que el habitar en medio de nosotros, el sacrificio de Masía en nuestras vidas y las conclusiones. Inclinen sus rostros y vamos a pedir al Eterno que hable en esta mañana. Barú a t a d o n a i e l Ojeinu, m e l e h a u l a n bendito eres tú, Señor, Rey del Universo, que nos permites ahora, en este día, disfrutar de este hermoso Shabbat, Señor, que tú nos, has, nos das como regalo también. que Bueno, ha sido tú con todos nosotros, Señor. Que misericordioso, que padre tan amoroso ha sido tú con nosotros. Te bendecimos por ello, Señor. Te rogamos, Señor, que tu rúa, tu espíritu se pasee aquí en medio de esta sinagoga, en medio de este espacio, en medio de este tabernáculo, Señor, que tú nos has regalado, que tú nos has dado. Te rogamos que tú seas, Señor. El que hable en esta mañana, el que hable a los corazones, a nuestros corazones. Te rogamos también, Eterno, que tú bendigas grandemente a los músicos, a los que ministran, a los que están en sonido y a todos los hermanos que por alguna u otra razón han venido a saciar su hambre espiritual. Te lo rogamos en tu nombre. b e s en Jesús a Masía. Amén. Como les decía al principio, la p a r a s h a se encuentra en Shemot 25 al 27. Vamos a ver qué le dice el Eterno a m o s h e ¿Qué le dice el Eterno a m o s h e Allí comenzamos. Elohim habló a m o s h e diciendo: Dí a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda.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 Que tremendo, ¿no? La parte más impactante de allí es que el Eterno le dice, en la primera parte, le dice al pueblo: le dice, de manera voluntaria, de manera voluntaria, es decir, de corazón. Yo quiero hacer una casa, quiero hacer un santuario, quiero hacer un tabernáculo, pero de toda la, la buena voluntad. De cada uno del de pueblo de Israel, nada obligado. El Eterno no obliga absolutamente a nadie, no nos obliga a nosotros de manera voluntaria, y eso es muy importante porque nace de aquí, nace de adentro de nuestro corazón, nace de, de, de, de lo que el Eterno pone en nuestras vidas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el Eterno nos está hablando de esa manera. Él le da esas instrucciones a Moche. Él le da esas instrucciones a Moche en la cima del monte de Sinaí. Y él le dice: Yo quiero que me haga n una casa. Yo quiero que me haga n un santuario con estas especificaciones. ¿Para qué quería el Eterno una casa? Ya q e tiene s una, una casa. Bueno, Él quería una casa, un santuario, un tabernáculo. Bendito sea el Eterno. El santuario que él quería era porque él sabía perfectamente que el pueblo de Israel iba a estar por un largo tiempo, un largo periodo de tiempo en el desierto. Y él quería un santuario portátil. Algo que se pudiera armar, desarmar, volver a armar, llevar, traer, ¿verdad? Sin ningún tipo de dificultad. Que el pueblo lo pudiera llevar. Entonces, por eso él quería ese santuario. Porque él quería estar allí con el pueblo. Quería estar dentro del pueblo. Porque él quería bajar, quiere bajar a su pueblo. Fíjense una cosa.、Eh, ¿Recuerdan cuando el Eterno a nosotros nos dio, hace cuatro o cinco semanas, la p a r a s h a cuando nos dio la Torah? Nos dio la Torah, los diez mandamientos. En primer lugar, por su amor, por su misericordia. Después, en la semana pasada, semana antepasada, Esteban, en la paracha anterior, nos habló de mis p a t í n que son las leyes de la convivencia. Es decir, el Eterno nos dio las leyes de la convivencia, cómo debemos nosotros convivir unos con otros. Y ahora, en esta paracha, el Eterno, no conforme con eso, Nos está dando ahora la oportunidad de que Él quiere una casa. Quiere habitar en medio de nosotros. Quiere una casa. Ahora fíjense: el Eterno le dice a m o s h é hazme una casa, pero no le da, hazme un tabernáculo, pero no le da las especificaciones. ¿Por qué el Eterno no le da las especificaciones? Vamos a ver por qué el Eterno no le da las especificaciones a, a m o s h e En el Chemot 25:10 dice: Harán también un arca de madera, de acacia, cuya longitud será de dos codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. ¿Ya? Ok. Ahí está dándole. Una、eh, instrucción de cómo debe ser el arca de testimonio. Y harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de dos codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. En el tabernáculo no le dio las especificaciones, no le había dado las especificaciones. ¿Y por qué esto? ¿Por qué? ¿Por qué el Eterno le da las especificaciones del, ar, del, del arca de testimonio del Aarón Codés a m o s h e Bueno, vamos a ver. Vamos a, a reflexionar aquí un poquito. ¿Quiénes han tenido la oportunidad de comprarse una casa? Ahora no sé, pero en el pasado tuvimos la oportunidad de comprarnos una casa, construir una casa, ¿verdad? Pero nunca, nunca comprábamos primero la nevera, la cocina, la lavadora, los enseres. No, ¿qué hacíamos primero? Comprábamos la casa. Primero la casa. ¿Verdad? Y después, después de tanta lucha, después de tantas oraciones, pruebas, era que conseguíamos la casa y posteriormente v a m o s a comprar las, los enseres. Están viéndola ahí, los quiero llevar a esto. El Eterno ya sabía que él, él sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Por eso Él coloca primero el arca de testimonio. ¿Y por qué coloca el arca de testimonio con las medidas especificadas para Moche? Sencillamente porque allí estaba, hoy estaría, la t o r á Estaría la t o r á Y la t o r á Es el fundamento, mis hermanos, el fundamento principal e indiscutible de todo nuestro pueblo, Israel, y de todos nosotros. Sin Torah no somos nada. Por eso el Eterno, primero, la Torah en el a r o en el arco, en el a r c a q u é es la Torah? Lo acabamos de ver ahorita, lo acabamos de escuchar. La Torah es árbol de vida, es fuente de bendiciones, y ya aparece Mashiach, la Torah Mashiach, la Torah viviente. Entonces, en primer lugar, Él coloca a Mashiach de una vez, Él lo coloca allí en el arca, y después es que cuando ya tiene el arca constituida, hecha, entonces vamos a entrar al tabernáculo. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Toda la estructura, nosotros este, la casa, después los enseres, los enseres primero, o sea, no, el eterno ya sabía cómo era, cómo es la situación. Primero el arca para colocar la Torah, porque ya e s t á b a m o s f a s a l l í Amén. Ahora fíjese, ahorita, ¿cómo nosotros podemos hacer para comprar una casa? ¿Cómo podemos r hacer para comprar una casa? Los que compramos esa casa, ese apartamento, lo compramos nosotros con muchas, pero muchas oraciones, muchos sacrificios. Hoy en día la cosa está bien difícil, pero nosotros tenemos un Dios todopoderoso, que es el dueño de la riqueza, del oro y la plata, y que nosotros tenemos fe, fe suficiente. Para q u é también el Eterno nos provea la casa o el lugar que necesitamos para establecer allí nuestro tabernáculo. Amén. El Eterno quiere reinar en nuestros hogares. El Eterno quiere reinar en nuestros hogares. Pero necesitamos q u é el espacio físico, necesitamos la casa, necesitamos el lugar. ¿Mm? Y todas las parejas, aquellas que se están casando, Mire, tengan fe, el Eterno les va a proveer. Si la tienen, amén. Si no la tienen, les va a proveer la vivienda. Porque esa es promesa de Él. Gloria al Eterno por su palabra. Entonces, volviendo aquí a, a lo que es el santuario, al tabernáculo. Hachén lo que quería era un tabernáculo portátil, fácil de llevar. Fácil de transportar, fácil de, que, de, de armar, desarmar, y de manera de que el pueblo le trajera a él todos sus sacrificios. ¿Todos sus sacrificios para qué? Para él, para que pagaran todos sus pecados y para él tener un encuentro allí con ellos mismos. Tener un encuentro con cada uno. El Eterno lo que quería era estar allí con su pueblo. Es es como que si el Eterno nos dijera a nosotros: Yo quiero estar en Bellacoa aquí, yo quiero estar en Bellacoa. ¿Verdad? ¿Y qué vamos a hacer nosotros? ¿Cómo vamos a prepararnos nosotros? ¿ah? Con aquella alegría, con ese entusiasmo, con aquella emoción, nos preparamos. Porque el Eterno va a estar aquí y le va a hablar, nos va a hablar a cada uno de nosotros así, de tú a tú, de persona a persona. ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres? ¿Qué te duele? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás así? ¿Por qué no sonríes? ¿Por qué tienes el s e ñ o fruncido? ¿Por qué estás peleado con tu hermano? ¿Por qué? Todo eso lo hace el Eterno con nosotros, nosotros directamente. Lo, lo hace el Eterno. ¿Mm? Por eso es que el Eterno quiso acercarse a su pueblo, porque esa es la única manera de poder él tener las. Presencia allí, su presencia divina y hablar con su pueblo y, y poder comunicarse con su pueblo, por eso es que él quiso que se le hiciera casa, que se le hiciera tabernáculo, que se le hiciera Miscán. Amén. Y nosotros estamos en la obligación de hacer ese Miscán, de hacer ese tabernáculo, de construirlo físicamente y espiritualmente. Hacer ese Miscán. Físicamente es la cobertura, es la estructura. Espiritualmente, aquí en nuestros corazones, aquí en nuestros corazones debe estar ese m i s c a n i o Y yo alabo d e l Eterno porque hasta ahora, vamos a esperar que se acomoden allá atrás. Porque ese m i s c a l ese tabernáculo, es nuestro corazón. Y ese es el que nosotros tenemos que darle todos los días. Darle todos los días. Duro, duro, duro. ¿Por qué duro? Porque realmente el Eterno dice: Ustedes son de pueblo de dura serviz. Duro, de dura serviz. Pero nosotros tenemos tanta, el Eterno tiene tanta misericordia con nosotros. Que nos da esa posibilidad de que nosotros mismos podamos tener ese tabernáculo, ese Miscán, ese santuario en nuestro corazón. Amén. Miren, mis hermanos, yo alabo al eterno porque esto es una gran bendición, grandísima bendición. Como dije al principio, Y como le rogaba al Eterno que su presencia divina se pasee por todo v i l l a c o b o por toda la sinagoga en este momento. Y estoy seguro que se está paseando en este momento por cada uno de los rincones. Y yo les voy a solicitar a todos los hermanos, por favor, porque vuelvo y les repito, este tema para mí es de mucha pasión, de mucha emoción. Quietud. Quietud. Porque estamos hablando del tabernáculo. Del Eterno, estamos hablando del tabernáculo de Hashem. Y en el tabernáculo de Hashem, ¿cómo debemos estar? En absoluta reverencia, en absoluta inquietud, escuchando la palabra, escuchando lo que dice, lo que, lo que nos quiere hablar el Eterno a nosotros. Amén. Así va a ser. Tengo dos preguntas: dos preguntas sencillas. ¿De qué tamaño? Quería el Eterno o, hizo, o se hizo el, el tabernáculo. ¿De qué tamaño? Más o menos el tamaño. No vamos a entrar en esos detalles. Pero yo quisiera que proyectaras aquí la imagen del tabernáculo. Una belleza. Ya la tenemos por allá atrás. ¿verdad? Una belleza de tabernáculo. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Que lo hizo. Con tanta alegría, con tanto gozo, trayendo todo, todo, absolutamente todo. Se cuenta que las mujeres, los hombres, todas sus prendas, todo lo que tenían, lo llevaron para construir el tabernáculo. La construcción de ese tabernáculo, hoy por hoy, hoy por hoy, por es una cantidad de dólares que no se puede decir. Las dimensiones de este tabernáculo, más o menos, eran de 50 metros de largo por 20 metros de ancho. Ahora, la segunda pregunta: ¿qué contenía o qué había dentro de ese tabernáculo? En primer lugar, el atrio: el atrio. ¿qué es el atrio? La puerta de entrada. La puerta de entrada del atrio, ya lo puedes quitar. La puerta de entrada, el atrio. ¿A qué se le recuerda el atrio, la puerta? Machía. Machía es la puerta que el Eterno nos dio para llegar hasta Él. En Juan 19 0 dice: Yo soy la puerta, y el que entrare será salvo, y el que se saliere siempre tendrá pasto. Dice Machía. En Juan 19. n o pueden buscar si quieren. Masía es la puerta de la vida. Masía es nuestra salvación. Masía es lo que nosotros tenemos para poder llegar hasta el eterno. Para poder, es nuestro intercesor. Masía es todo para nosotros en nuestra vida. Amén. Después del atrio está Como segunda parte está el, el lugar santo, c o d es. ¿Qué había en el lugar santo? En el lugar santo estaba la menorá, que era encendida por el sacerdote diariamente. Estaba también el altar de incienso. Estaba también el altar de las ofrendas. Allí ese era el lugar santo. Y ahora vamos a la parte más fuerte. El lugar santísimo. El lugar santísimo. El lugar santísimo contenía, mis hermanos, la menorá,、eh, perdón, los diez mandamientos: la t o r á la vara de Aarón y también contenía una muestra del Maná. El lugar santísimo. ¿Y quién entraba al lugar santísimo? ¿Quién podía entrar al lugar santísimo? El sacerdote podía entrar al lugar santísimo. El sumo sacerdote, el Cohen. Cohen Gadol. ¿Y cuántas veces entraba el Cohen Gadol al, al lugar santísimo? Una vez al año. Una vez al año. Increíble, ¿no? Una vez al año. Ahora, cuando Masía hace el sacrificio por nosotros, por nuestras vidas, por usted, por mí, se rasga el velo completamente y ahora nosotros tenemos la, perdón, la comunicación directa y el paso directo ante el Eterno. Así, directo, se rajó el velo. Ya no necesitamos sacrificio, no necesitamos cordero. Él es el cordero, Él es el que nos lleva hasta el eterno. Masía nos lleva hasta el eterno. Masía es nuestro intercesor, es nuestro pastor, Él es nuestro,、eh, nuestra vida. Masía lo es todo. Amén. Gloria al eterno por, por Masía. Ahora fíjense lo siguiente. Después que hemos visto el atrio, el tabernáculo, ahora vamos a hablar de la inauguración. Todos estamos en, en que el Eterno quiere habitar en medio de nosotros. Moshe se preparó durante toda una semana para la inauguración del tabernáculo. Armaba y desarmaba ese tabernáculo, armaba y lo desarmaba, lo llevaba y lo traía. Toda una semana preparando eso, Rabino. Se recuerda usted en la inauguración de Bellacó, el lugar e l tabernáculo, la emoción, con qué emoción se vivió todos aquel, aquellos días para inaugurar. Este tabernáculo, o sea, yo pienso que fueron muchas, muchas cosas que se encontraron, muchas emociones encontradas. Fueron muy, fue mucho el trabajo que se hizo acá para inaugurar este, este tabernáculo por, la, la, por primera vez. Mucho trabajo, fue mucho trabajo. Creo que primero estaba en un piso 13, 13, no? aquí mismo en. Inaugurar esto no fue fácil, mis hermanos, nada fácil. Traigo a la memoria todas las oraciones, todas las súplicas, todas las lágrimas que derramaría nuestra hermana la rebeca para ver en concreción, ver en concreto todos sus sueños, todos sus anhelos de lograr que el tabernáculo para el Eterno se pudiera hacer, se pudiera lograr. Lágrimas de, de sacrificio, lágrimas con mucho amor, pero lágrimas de fe. Y aquí están los resultados, 15 años. 15 años, pero no fue fácil. No ha sido fácil. Se dice fácil. Así es, se dice fácil, pero 15 años. Y pregunto yo, de los que están aquí ahorita, ¿quiénes pudieron o tuvieron ese privilegio de inaugurar ese, este tabernáculo? Allá está Ángel, Esteban, Berna, la hermana y la hermana y a El Señor ha tenido inmensa misericordia con ustedes de que permanezcan acá. El Señor les bendiga. El Señor les guarde, el Señor les proteja y les siga dando ese, esa, ese interés, esa emoción, ese espíritu de querer, de querer seguir estando con nosotros, estando aquí en Bellacón. No sé cuántos estuvieron, pero hay cinco. Pero me imagino que estarían, rabino, un montón de gente. ¿Verdad? Qué momentos tan, tan, tan, tan emocionantes. Y eso no tiene, como se dice, no tiene nombre, no tiene precio. Inaugurar el tabernáculo para el Eterno. Inaugurar la casa de oración para el Eterno. Y traigo esto a colación porque yo sé, me imagino, con todo el sacrificio, por todas las experiencias y por todas las pruebas y tropiezos que tuvieron que pasar. Pero aquí estamos. Y aquí estamos y aquí seguiremos. Amén. La gloria sea para el eterno, la gloria sea para el eterno, ahora y siempre. Ah, Jorge, ¿cómo estás? Oye, ve n acá, mira, quería decirte algo. Siéntate allí con tu papá un momento, un momentico nada más. Siéntate, siéntate allí con tu padre, c h i c o un, un minuto nada más. Qué bueno. Estábamos hablando de la inauguración y tú estuviste también en esa inauguración, por supuesto. Entonces fíjate, cuando se inauguró ese Miscán, esa tienda, ese tabernáculo, ahí estaba la presencia divina del Eterno. Y cuando se inauguró aquí, en Bellacó, el tabernáculo, estaba la presencia divina del Eterno. Y está la presencia del Eterno. Y continúa la presencia del Eterno aquí. Cada día, cada momento se siente la presencia del Eterno. En todo lo que nosotros hagamos, se siente la presencia del Eterno acá. Una vez, una hermana llegó con mucha carga,、eh, estaba llorando y estaba muy Muy acongojada.、Pues. Y me encontró y habló conmigo. Y después que hablé con ella, le dije: No, tú estás en la presencia del Eterno, tú estás en la casa del Eterno, tú estás ante la presencia divina del Eterno aquí en Bellacor. Así que ahora vamos a salir, vamos a dar la vuelta. Sales, tocas la Mesuzat y vuelves a entrar. La hermana lo hizo y por supuesto que todo su rostro se cambió. Porque entendió que aquí está la presencia del Eterno. Y eso lo sentimos nosotros cada día. Cada vez que venimos a este Shabbat, sentimos que el Eterno está aquí con nosotros. Y que cuando entramos allá y tocamos esa mesuzá, inmediatamente nos conectamos con el Eterno. Amén. q u é bueno, q u é bueno ha sido el Eterno. Fíjense que. El Eterno le ordena a Moshe que haga el tabernáculo. Y ahora, ¿cómo le ordena el Eterno a Moshe que haga ese tabernáculo? ¿Cómo se lo ordena? Le dice que lo haga todo en absoluto orden. En absoluto orden. Porque Dios es un Dios de orden. Y de compromiso. Dios es un Dios de orden y de compromiso. Dígale al que tiene a su lado. El Eterno quiere morar en nosotros. Y dígale ahora: El Eterno es un Dios de orden. Un Dios de orden, de absoluto orden. Amén. Entonces. El Eterno le da las instrucciones a m o s h e para que haga el tabernáculo. Pero si vamos, hacemos un poco de historia, ¿cómo fueron las, las instrucciones que le dio el Eterno a Noah? Instrucciones muy precisas. Instrucciones donde esa, esa arca fue la que nos, nos ha mantenido a nosotros hasta ahora. Porque si Noé se hubiera equivocado, no hubiera seguido las instrucciones precisas del Eterno, algo hubiera pasado. Pero Noé, n o a siguió las instrucciones precisas del Eterno. Y, bendice, y bendigo a n o a porque por él, en nosotros, esta humanidad ha sobrevivido. Amén. Nosotros hemos sobrevivido gracias a seguir las instrucciones de n o a Perdón, las instrucciones del de, de Eterno. Con Noah, pero aquí hay un detalle. Aquí hay un detalle. ¿Cuál es el detalle? Ay, hermano, es fácil seguir las instrucciones hoy en día. Es fácil seguir instrucciones. Hoy e n día, es fácil seguir las instrucciones del Eterno para con nuestras vidas. ¿Qué creen ustedes? No respondan. El, el, nuestras vidas tienen que estar en perfecta armonía con el Eterno para poder nosotros recibir las bendiciones, recibir todo lo que Él quiere darnos a nosotros. Repito, nuestras vidas. Deben estar en perfecta armonía con el Eterno para poder recibir todas las bendiciones que Él quiere derramar en nuestras vidas. Si nosotros no estamos en esa perfecta armonía con el Eterno, no vamos a recibir absolutamente nada. Y si recibimos algo, mis hermanos, es porque el Eterno, su misericordia es absolutamente grande. Pero nosotros. Como Dios es un Dios de orden, tenemos que estar en absoluta armonía con Él. No por un lado y no por otro lado. Doble cara no existe. Dobles personalidades no existen. Dobles, dobleces de corazón no existen para el Eterno. O soy yo o no soy yo. O soy Abraham Benzadit aquí y afuera o no soy Abraham Benzadit aquí y afuera. Une dos, pero dobles caras no pueden ser. Dobles caras, dobles personalidades no podemos tener. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Y les voy a colocar un ejemplo. Dos ejemplos les voy a colocar. Ya viene por allí Pesa. s Barujas se ven por Pesa. ¿Cuándo s se celebra Pesa? s 10 de abril. 10 de abril del próximo mes. ¿Cuántos días faltan para Pesa? Apenas 36 meses,、eh, perdón, 36 días. ¿Estamos nosotros preparados para Pesa? ¿Estamos nosotros preparados para la fiesta de Pesa? ¿Sabemos nosotros el significado que tiene Pesa para nuestras vidas? La redención, la liberación. Cómo nos rescató el Eterno de la esclavitud. Tenemos que estar en júbilo. Apenas son 36 días. Hoy es 4 de marzo. Y el 10 de abril es pesa. ¿Sabemos nosotros lo que tenemos que traer para pesa? ¿Sabemos la hora? ¿Sabemos el, el, el, el momento, la organización? Hermano, es pesa. Es la fiesta, la primera fiesta. El Eterno tiene tres fiestas en el año principales, muy importantes. Y la primera que se celebra es Pesa, 10 de abril, fiesta de la liberación. La segunda fiesta que se celebra viene después de Pesa, 49 días o 7 semanas, s h a v u o t s h a v u o t Fiesta de la alegría, fiesta de la cosecha, fiesta donde el Eterno entrega la t o r á fiesta donde hasta las mujeres danzan, nuestras damas preciosas danzan con la t o r á Amén. s h a b u o t ¿Cuándo es s h a b u o t 30 de mayo. Anoten la fecha: 10 de abril, 30 de mayo. Y después de s h a b u o t ¿qué viene? La otra. Fiesta principal del Eterno, Sukkot. Viene Sukkot. ¿Y qué pasó en Sukkot? Nacimiento de Machía. ¿Ah? Y ya deberíamos estar organizándonos para esa fiesta de Sukkot de una vez. Saber qué vamos a hacer para esa fiesta de Sukkot, para el nacimiento de Machía, para celebrarlo en grande aquí en Bellacot. Y para esas tres fiestas necesitamos mucha logística, mucha organización, pero por sobre todas las cosas, como dice el Eterno, como lo leímos acá en el versículo, de corazón, de corazón y mucha voluntad de querer hacer las cosas. Toqué una tecla que no quería tocar, pero Señor, yo le dije al Señor, habla tú. En esta fiesta de Pesa, en cualquiera de las fiestas de Pesa, no debemos llegar tarde. Si colocamos la hora de las 3 de la tarde, las 5 de la tarde, ¿por qué llegamos a las 6? ¿Por qué llegamos a una hora después? ¿Por qué arrancamos con la fiesta con un tiempo posterior al que el Eterno nos ha dado? Se nos olvida que el que está aquí esperándonos en el tabernáculo es el Eterno. Se nos olvida que el Eterno es a Él el que venimos a celebrar la fiesta y se nos olvida, se nos pasa por detalle que el que nos está esperando es el Eterno aquí en el tabernáculo. Llegamos tarde, desaliñados, apurados. A celebrar la fiesta del Eterno, los vestidos, la ropa de las damas, la ropa de los caballeros, como que si fuéramos de compra, a comprar papas por a h í a celebrar la primera fiesta del Eterno. No puede ser, mis hermanos, no puede ser. Para la próxima fiesta para pesas, ya esas bancas deberían estar compradas. Amén, Rabino. Deberían estar compradas por cada uno de nosotros. Yo quiero la primera banca, yo quiero la segunda banca, yo quiero estar allí porque voy a celebrar la primera fiesta del Eterno. Y llegamos tarde. Imagínense ustedes que tenemos una entrevista con, de trabajo y me dicen: Venga a las 7 de la mañana. Ah, ahí s、sí、i estoy a las cinco y media, a las seis de la mañana, para una entrevista de trabajo. ¿Por qué tenemos que hacer esperar al Eterno? p o r qué. En su tabernáculo, en su casa de oración. Por eso es que para mí, como les di al principio, para mí el tabernáculo, la casa de oración, es, es de mucho respeto, es de mucho significado. Estar aquí en su presencia, llegar aquí, sentarme allí, ya eso para mí es un enorme privilegio, es una grandísima bendición. Cuando yo entro a, a, a, a, la, a la sinagoga, ahí se olvida todo. Yo sé que en muchos de ustedes pasa igual, se olvida todo. Amén. Así tiene que ser, mis hermanos. El Shabbat, en cada Shabbat. Si decimos que iniciamos a las diez y media, ¿por qué iniciamos tarde? ¿Por qué iniciamos tarde? ¿Se nos olvida que aquí está el Eterno en su casa esperándonos a nosotros? ¿Mm? No, no se debe olvidar eso. Los primeros que debemos estar aquí son los, somos los caballeros, somos nosotros. Y ahora somos catorce, bendito sea el eterno, porque ahora somos catorce. Y estos catorce vamos a tener, hoy se quedó uno sin leer, sin leer, sin subir a leer. ¿Pero por qué? Porque ahí ya, el grupo está subiendo. Pero ese grupo tiene que ser, tenemos que ser todos constantes, perseverantes, mis hermanos, perseverantes. No, no contar el uno con el otro, no. Fulano va, yo voy la semana que viene, y yo, no, no, no, no. caballeros, necesitamos su presencia aquí. ¿Y por qué se necesita su presencia aquí con Talet, con, su, con toda su indumentaria? ¿Por qué? Porque las oraciones de nosotros son las que llegan a lo alto del Eterno. Las oraciones de nosotros son las que hacen que esta sinagoga se mantenga. Las oraciones de nosotros son las que hacen que nuestra s familia, s nuestros hogares se mantengan cada día. Los, los, las oraciones del minián de diez varones. De 10 varones son las que hacen posible que usted, que, no, que, que, que yo, podamos nosotros sobrevivir en medio de todo esto que está sucediendo aquí en Venezuela. No hay otra forma, mis hermanos. No hay otra forma. Las oraciones de nosotros son indispensables. Son indispensables. Y el grupo de varones que podamos estar aquí temprano en Shabbat, temprano en Shabbat, somos los que hacemos que lleguen esas oraciones a lo alto. Al Eterno, pero si llegamos a las once de la mañana y apuradito nos colocamos el talé, nos colocamos el equipa, la equipa, y bueno, y corremos de aquí para allá, no, así no es. ¿Por qué? Porque estamos llegando ante la presencia del Eterno, a su casa de oración, a su santuario, a su Miscán, a su tabernáculo. Toqué una tecla que no quería tocar, pero la toqué. Porque da mucha tristeza al saber que a veces no traemos ni siquiera el talé, e el manto de oración, no traemos la equipaje, damos muchas vueltas a veces, son las 11 de la mañana y n o hemos comenzado. El Eterno está esperando por nosotros. El Eterno está esperando por nosotros. No debemos dejar esperar al Eterno. ¿Verdad que no? Vamos a hacer ese compromiso. Porque aquí el tabernáculo del Eterno, el tabernáculo de la nación, es nuestro. Vamos a a p r o p i a r n o s de una forma fuerte, maravillosa, donde de ahora en adelante seamos siempre. Los primeros en estar aquí en la casa de oración del Eterno. Amén. Porque este es su tabernáculo. Este es su tabernáculo, casa de oración. Ahora paso yo a la ofrenda. Ya no tenemos ya no n o t e e m sacrificio, s no tenemos lugar. ¿Por qué? Porque m a s h í a ya pagó por nosotros. Amén. Masía pagó por todos nosotros.、Y、fíjense lo que dice aquí en 1 Pedro 3, 18. 1 Pedro 3, 18. Porque también Yeshua padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Para llevarnos a e l o í i m siendo la verdad muerto en la carne, pero v i v i f i c a d o en espíritu. Amén. Y dice en el, en el versículo siguiente, que tiene relación en el Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de e l o í i m Que presentéis v u e s t r o c u e r p o en sacrificio vivo, santo, agradable a Elohim, que es vuestro culto racional. Y el 2 dice: No os conforméis a este siglo, sino t r a n s f o r m á o s por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Elohim, agradable y perfecta. Aquí está Machía dándonos. Un mensaje, no s conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hermanos, fue fácil que m a s í i a fuera al Gólgota. Fue fácil que m a s í i a diera su vida por nosotros. No fue fácil. Fue un ser humano. Fue un ser humano. Y sufrió bastante. Por nosotros y pagó gran, pagó gran precio por cada uno de nosotros, por ti, por mí, por todos. Pagó. ¿Qué dice m a t e o 26, 39? ¿Qué dice m a t e o 26, 39? Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Momento terrible que pasó j e s ú a cuando ya él sabía lo que le venía. Él pagó por todos mis pecados, por todos sus pecados, Él pagó precio enorme. Grandísimo, yo quisiera que en este momento me colocaras la melodía. y Ustedes concéntrense en esta melodía que tocamos hace ratito. Inclinen su rostro un momento, Señor. Llévame a tus atrios. パサメンラムチェドンブレー、ポドンデンサーセドテカンダー。 Bien, nos dio a nosotros una porción grandísima de revelación espiritual cuando nos entregó la Torah. El Eterno allí nos dio esa dosis a cada uno de ustedes: a ti, Rolando, el hermano Esteban. A todos los que están aquí, hermanos, trincados, rabinos, a todos nos dio una dosis de revelación espiritual. ¿Y para qué el Eterno nos dio esa dosis de revelación espiritual en el monte Sinaí? Sinaí, que también significa alas, para que nosotros podamos llegar hasta lo alto, para que nosotros podamos tocarle a Él. Esa dosis de revelación espiritual nos la s dio el Eterno para que pudiéramos llegar a Él, tocarle a Él, hablar con Él. Eso nos lo dio Él en el Monte Sinaí. Y por eso, mis hermanos, es que nosotros estamos aquí hoy, en su presencia, porque nosotros fuimos escogidos desde la fundación del mundo. Y siéntase usted privilegiado grandemente porque usted está aquí solo o representando a su familia, solo o representando a su hogar. Pero usted fue escogido, seleccionado por el Eterno. Y en usted está, o en mí está, o en nosotros está, la habilidad, la capacidad, el deseo de mover todas estas cosas que el Eterno quiere darnos a nosotros. No depende de nadie más, depende de mí, depende de usted. Depende de que diariamente, como dije hace rato, nosotros construyamos ese tabernáculo espiritual, ese tabernáculo personal en nuestros hogares, porque ya tenemos este aquí. Lo construyamos y podamos hablar con Él, conversar con Él, abrazar al Eterno. Decirle nuestras cosas, que nos escucha. Ese tabernáculo, ese es lo más importante. Aquí en nuestro corazón. Aquí en nuestro corazón. Cuando estaba preparando y hablando con mi familia, mi esposa, y mis hijos, preparando la parachá, mi hijo me dice: Papá, oye, esa parachá a ti te toca, pero también a mí me tocó. Me dice: ¿Por qué, hijo? Porque. Si nosotros, o sea, si cada corazón, esas fueron sus palabras que me dijo ayer, si cada uno de nosotros, h i j a e s t u v i e r a en su corazón ese compromiso de hacer un templo en, el, en cada uno de nuestros corazones, entonces, y todos lo s vamos teniendo en la sinagoga, todo va a fluir absolutamente en la sinagoga y se acabarán todos los rencores. Todas las peleas, todas las cosas negativas de cualquier que pueda haber aquí en la sinagoga. Y oye, hijo, tienes razón. Pero todos tenemos que estar en un mismo espíritu. Tienes toda la razón en un mismo espíritu. Yo alabo al Eterno por mi esposa. Todos los de ustedes lo saben que esa es mi preciosa esposa. Porque ella, Es una mujer, como muchas de las que están aquí, de orden, de mucho orden. Y nos enseña, ella se compromete, fíjense lo que la conoce, se comprometió a estar en adoración. Y primero falla el sol que ella un ensayo de adoración. Ese es el compromiso que tiene ella con el Eterno y con Bellacón. En Revelaciones 3:20. Que Dice Revelaciones 3:20: He aquí que yo estoy a la puerta y llamo el que escucha mi voz y abre la puerta. Yo entraré y cenaré con él y él conmigo. El Señor está tocando la puerta de cada uno de los corazones que están aquí, solamente nosotros tenemos que abrirla. Un gran moré e n le preguntó a un gran, un gran rabino. ¿Y dónde está Dios? El rabino le responde: Él está donde, donde le dejen entrar. Dios está donde le dejen entrar. Mis hermanos, ya para concluir, está para allá. Voy a decirles que nosotros estamos bajo la cobertura de Hashem. Estamos bajo la cobertura del Eterno. Y seguiremos en la cobertura del Eterno, siempre y cuando estemos con ese compromiso con Él. Con ese compromiso. Fíjense lo que dice aquí. Que quería compartirlo finalmente con ustedes. Con un privilegio también que me dio el rabino de llevarles a ustedes una parachá. Yo le decía en esa paracha que Bellacón fluye leche y miel. Recuerden, lo que tuvieron, se recuerdan, que, que esta sinagoga fluye leche y miel. Póngame el versículo, a ver, las lámina, l a láminas ocho. Póngame un momento, i c ¿por qué? Hay algunas personas. La lámina, lámina ocho. Dice. No, no, no, la lámina que dice: este, El s t e e Eterno le dice al pueblo, al pueblo de Israel, eso está en s h e m o t 3.17. El Eterno le dice al pueblo de Israel, le dice a, a Moshe: Ve y d i l e a Faraón que deje salir a mi pueblo, porque yo los llevaré, los sacaré de los seteos. Lo llevaré al pueblo de los. Ah, ok, aquí está.、Ah, gracias por la señal. Y he dicho, yo sacaré de la función de Egipto a la tierra del cananeo, del e t e o del amorreo, del pereceo, del j e b e o y del jeuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Yo le decía en esa para a h a á que el bella c ó era una tierra y es una tierra que fluye leche y miel. Pero ahora les voy a decir algo más profundo sobre este pasaje. Y el único que dijo amén fue el rabino y el de al lado. Ah, por allá también, no se escuchó. Bueno, otra vez, esta, esta tierra que fluye leche y miel es Bella Cof. Amén. Ven, ahora les voy a decir algo más profundo. De nosotros los hombres que estamos acá, nosotros los hombres, óigase bien. No se me mueva nadie, por favor. Depende de que esta leche y esa miel siga fluyendo en Bellacón. Y que de esta leche y miel que vienen, que ya saben que hay aquí, depende de nosotros. Vienen a buscar los invitados, vienen a buscar personas que nos conocen, vienen a buscar de esa s responsabilidad e s nuestra, s exclusivamente de nosotros. No de nadie más, sino de los caballeros, los hombres. Que tenemos que hacer todos los días, te filá, que tenemos que hacer, tener aquí,、eh, cumplir con lo que el Eterno nos manda. Como dije hace rato, venir a cada Shabbat, ser m i n i a n ¿verdad? Es la única forma que el Eterno, espérate, no te vayas todavía. Es la única forma, el compromiso de todos los caballeros es para que fluya la leche y miel. Es que nosotros hagamos todos juntos el trabajo en armonía. No hay otra, no hay otra. Les digo, les, les, les ruego, me meto yo en ese círculo. ¿Queremos leche y miel en medio de esta crisis donde está viviendo la sociedad venezolana?、Ah, tenemos que hacer el trabajo. Tenemos que hacer el trabajo. Todos juntos, hacer el trabajo. ¿Y cuál es el trabajo? Simplemente ponerse en la brecha que el Eterno quiere ponernos a cada uno de nosotros. Y yo estoy comprometido con el rabino. No sé quién más, pero yo sé que varios. Varios de los caballeros están aquí comprometidos con el rabino para que aquí en Bella Cop fluya leche y miel en abundancia y que vengan de otros lugares, de otras partes de Caracas, de Venezuela, a nutrirse de la leche y de la miel que hay aquí. Amén. Bueno, mis hermanos, yo les voy a pedir, por favor, vamos a orar en este momento de recogimiento. Yo le s voy a pedir a los caballeros que puedan arrodillarse. Las damas que no puedan, no lo hagan. Quédense en sus asientos, porque vuelo y repito. La, la cabeza, el responsable de todo lo que sucede aquí en Villacón somos nosotros los caballeros. Y de ahora en adelante tenemos que tener ese reto por delante. De ahora en adelante. Así que vamos a orar. Yo les ruego, por favor, a todos los caballeros, vamos a arrodillarnos. Y todas las damas apoyándonos en oración, por favor. En absoluta quietud, en absoluto silencio, con un espíritu constrictado, con un espíritu de reconciliación y de paz con el Eterno, vamos a orar. Señor, gracias por habernos escogido desde la fundación del mundo. Gracias por Jesús a m a s í a que dio su vida por nosotros. Gracias por nuestras familias y por nuestros hijos. Bendícelos y protégelos, Señor, donde quiera que se encuentren. Bendice a nuestros hijos, Señor, donde quiera que se encuentren. Bendice a mi hija que está lejos de nosotros. Pero cuídala, Señor, que ella esté abrigando,、eh, que ella esté morando al abrigo del Altísimo cada día. Ella, su esposo. Gracias, Padre, por esta hermosa congregación. Gracias por el r e b i n o Nemer. Gracias por su esposa. Bendícelo, Señor. Y c u í d a l o s Padre Eterno. tu Nombre, amén. Pueden ponerse en pie.